Bueno, so en el día tanto en el día de ayer como en el día de la fecha estamos llevando medidas de protesta adelante Eso, esto tiene que ver con la no reapertura de las paritarias para discutir salario por lo que resta del año Obviamente que el aumento del 19% que nos pagó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en dos cuotas ya quedó totalmente eh, totalmente sobrepasado por el aumento de precios y por la inflación, se está calculando a niveles privados del 30% durante el corriente año y también hace protesta porque está pendiente también por parte del gobierno de la provincia la segunda etapa de la recategorización que es un cambio de niveles y de categorías que abarca ...desde los, de, de los niveles 14-18 de la grisa salarial que tenemos. Uh -huh. En virtud de esto realizan esta medida de fuerza, entonces ayer el acatamiento fue importante, tenemos entendido que hubo asambleas con retiro de los lugares de trabajo. Exacto, ayer eh, comenzó la medida, después del mediodía, de las 12 horas, eh, hubo retiros, tanto en, en toda la departamental, digamos lo que comprende Azul y los, los tribunales descentralizados de Estandir y la Barría como así también los juzgados de paz. y hoy creo que la medida va a ser mucho más contundente eh, en virtud de que se trata de un paro total de actividades uh -huh. bien, bueno y en general y más allá de estos reclamos puntuales que llevan o que desembocan en esta protesta, ¿cómo está el sector? sobre todo en lo que hace a la delegación nuestra, ¿no? bueno, obviamente que esto tiene eh, está bien la pregunta acá lo que se necesita eh, es Asignación de cargos en todo eh, el sector nuestro, en toda la departamental, eh, faltan cargos, faltan cargos en los juzgados civiles, faltan cargos en el Ministerio Público, esto, de, eh, termina, esto termina en una gran sobrecarga de trabajo para los compañeros y hace que se produzcan situaciones irritantes que en donde obviamente hay violencia laboral sobre el compañeros y que eh, indudablemente no es la mejor forma para desenvolver el trabajo, ¿no? Claro, más allá de este sobrecargo de, de trabajo, también, por supuesto, esto hace que se demore mucho más el tratamiento de cada uno de los expedientes. ¿Cómo, perdón? Digo que también esto desemboca el hecho de que no estén los cargos que por ahí se prometieron en su momento, o que no se los asigne directamente, que se demore más con el tratamiento de un expediente, ¿no?, con una sí, causa. Sí, sí, exactamente. Lamentablemente, Esto termina cayendo sobre los justiciables que no de ninguna manera es la voluntad de los trabajadores pero que eh, indudablemente repercute porque al haber pocos brazos claro eh, en dicho en otras palabras nosotros vemos que hay muchos caciques y pocos indios dentro del poder judicial uh -huh. esto se dan todas las delegaciones omar bueno obviamente esto se nota eh, se nota mucho más En Buenos es en donde digamos hay un embotellamiento eh, un cuello de botella que impide que se serollen normalmente la, nuestra tarea no claro en cuanto si volvemos al tema de las protestas eh, en la jornada de hoy bueno se cumple eh, y ya se terminaría con estas primeras 48 horas pero qué pasa a futuro podrían volver los paros sí seguro Eh, seguro para la primera semana de noviembre Podría haber nuevos paros eh, Esto obviamente Es un resorte De la Comisión directiva Provincial que, que integro en el ámbito de la, de la provincia de Buenos Aires Y seguramente Se va a discutir en la próxima semana Lo que tenemos que tener en cuenta es Que la semana que viene Por ejemplo, está el Censo Nacional uh -huh. Que va a implicar Que haya un día no laboral Y bueno, si Por eso digo, eh, empezar a hablar de la primera semana de noviembre. Claro, está bien. Omar, bueno, le quiero agradecer muchísimo estos minutos concedidos a Radio Olavarría. No sé si usted también quiere aprovechar el espacio para dar a conocer algo más, eh, para informar algo a los trabajadores eh, que lo están escuchando de aquí. Está bien. Si usted me permite, señorita, eh, como... Eh, primero un saludo a todos los compañeros de, de Olavarría, eh, aprovechando la enorme difusión de ese medio... Y por otro lado, como Secretario de derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires, aprovechar la oportunidad también para repudiar el asesinato uh -huh. del compañero Mariano Ferreira, acaecido ayer a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, ¿sí? Uh -huh. Sí, es verdad, lamentable ese hecho, ¿no? Bueno, hoy también se sumaron eh, otras fuerzas políticas y también otros gremios al paro que por ahí no pensaban realizar medidas de fuerza y ahora se suman en virtud de este hecho. Lamentablemente esta violencia... Eh, estuvo como siempre acompañada desde el poder porque eh, y ayer hubo, hubo prácticamente una zona liberada eh, que permitió que esta gente actuara a mansalva disparando inclusive sobre personas que no tenían nada que ver con, con el conflicto que se estaba suscitando, el conflicto que por otra parte los trabajadores tercerizados no buscaban y se estaban retirando del, del lugar, ¿no es cierto?, uh -huh. Lamentable, el grado de violencia al que no nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? está realmente todo muy crispado. Exacto, señorita, así que reitero el repudio desde la Secretaría de Derechos Humanos de la sanción Judicial bonaerense a este nuevo hecho de violencia que nos lleva otra vez a aquellas saciadas jornadas del 2001 donde murieron también los compañeros Kostek y Santillán. ¿sí? Bueno, eh, gracias Omar ¿eh? por estos minutos, eh vamos no, a estar en contacto. Hombre. Por favor, el agradecido soy yo. Bueno, que lo pase muy lindo, señorita, gracias. gracias. Igualmente. Omar Rojas, referente de la Asociación de Trabajadores Judiciales de la Delegación Azul. Otro mes que comienza. Pago de sueldos, pago de impuestos, pago de servicios. Y el problema de siempre. el dinero que no alcanza. Pensemos en Vidas Ventas. En la Primavera 2010, Radio La Barría diseñó un producto pensado a su medida. Con el precio que, que puede, puede pagar, pagar y con todas las ventajas que su comercio necesita. Contáctenos. Contáctenos. E L ventas@lu32.com.ar. LU32, Radio La Barría en 1000 60 kHz. Es la fuerza de ventas que estaba necesitando. Para comunicarte con la radio, marca a 410 911. Líneas rotativas.